Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Bien, contanos cómo viene siendo antes del festejo, cómo viene siendo el trabajo en este 2021, esta segunda parte del año, todavía con、eh, medidas de cuidado, imaginamos por la pandemia. Sí, seguimos manteniendo、eh, las burbujas y, y el protocolo, pero、eh, con muchas actividades.、Eh, la semana pasada fuimos al cine con los chicos a ver Son en Año Princesa, entre otras actividades que s e g i m o s haciendo, como la salida de la UTT. Y La pintada del mural ahí. Entonces,、eh, la, la mitad de, de este último año, la verdad que fue bastante movida y con muchísimas actividades, porque antes de ir a hacer el, el mural a la UTT, t e n e m o s que pensar y proyectar y trabajar con los pies: ¿por qué hacemos ese mural? ¿por qué? ¿dónde lo hacemos? y todo lo demás. Entonces, se trabaja muchísimo lo previo antes de hacer una, una actividad de cierre. Y lo mismo con, con ir al cine en el marco del de, de taller de género.、Uh -huh. Eh, la idea es siempre trabajar、eh, desde esa mirada, ¿no? Y ir a ver esa película, ¿no? lo que significa con el impacto.、Eh, la verdad que fue una experiencia muy linda. Y bueno, pensamos este cumple como un cierre de año y también con eso, ¿no? El año pasado no pudimos、eh, celebrar, ni festejar, ni encontrarnos. Y la idea es que, con lo poquito de energía que nos queda, porque la verdad es que. Por lo menos yo estoy muy cansada、uh -huh. eh, poder festejar y, y cerrar el año con, con todos los compañeros y con la comunidad que quiera venir. ¿Cuándo es el festejo y qué tienen preparado? El festejo es el próximo viernes, este viernes 26 a las 5 de la tarde. Estamos convocando.、Eh, la idea es, es un poquito de fiesta, un poquito de celebración. Convocamos a una obra de Julia,、eh, unas tamboreras que van a ir a darle sabor. Un poco de color. La idea es hacer una intervención de mural en vivo, también presentar lo que fue el taller verde en vivo, un poquito de las plantas y, y de las cosas que estuvimos haciendo en, en el taller verde,、uh -huh. y contar también, hacer un recorrido fotográfico de qué fue lo que estuvimos haciendo en pandemia.、Sí. Entonces, también vamos a ver una muestra desde ese lugar. Es algo tranqui, pero con mucha energía.、Uh -huh. Digo tranqui porque es más que nada una muestra de lo que hicimos en ese año, pero con la energía y con, con eso, con saber que nos vamos a encontrar y nos vamos a ver, y eso es lo que le da por ahí más, más sab sabor o potencia al encuentro. 11 años ya de trabajo de la biblioteca con l a s y los jóvenes del barrio. 11 años transitando diferentes momentos y, y perspectivas, siempre desde. Desde el lugar de la educación popular y pensando que es lo mejor para los jóvenes, incluso para el año que viene, ya estamos p r e s e n t a n d o por ahí diferentes actividades para, para los chicos que son más grandes y que nos quedan ahí por ahí boyando.、Mm. Eh, bueno, ustedes los conocen, los chicos que estuvieron en el programa de, que un programa de radio, como Aldo, como Mauro, que ya son chicos más grandes por ahí y que todavía no encuentran、eh, un trabajo fijo, un lugar o qué hacer, e n t o n c e s por ahí pensar el año que viene a ver un proyecto que sea más. Eh, específico para esa edad y que también abarque sus intereses, porque、mm. eso, eso es lo difícil: n o poder、eh, pensar en algo para los n i ñ o s y que a ellos les guste y que los llame y que los tenga más. La Biblioteca Paulo Freire acompaña especialmente el desarrollo de las y los jóvenes en su trayecto secundario y ha sido un año bastante complejo para, para ellos y ellas, para las docentes también, ¿no? que llevan adelante las propuestas d los profes.、Eh, ¿Cómo están reorganizando ese espacio de acompañamiento que siempre bueno, cumplía un rol muy importante a e fin de año porque buscaba que tengan todas las herramientas para no quedarse, ¿no? para no perder materias, para poder、eh, pasar el año siguiente? Principalmente la comunicación con, con las escuelas y con las y los docentes que, que por ahí están, con sus pibes, es esto: es acompañar en conjunto, porque a nosotros no nos sirve de nada que, que los chicos pierdan materias y a la escuela tampoco, porque ese es e es un interés y ese trabajo en conjunto que está haciendo,、eh, es hablar、eh, todo el tiempo con los docentes para ver qué ven ellos, no sé, o qué necesitan y desde nuestro lugar tratar de motivarlos y ayudarlos. Estamos con Ceci, que en e s e sentido Cecilia、no, nunca los dejó. Ahora aún más, porque esto tienen que presentar materias, hay que presentar trabajos, hay que sentarse y bueno, poner desde este lado eso, porque tal vez a los que bueno, presentarme 10 trabajos y los pedes a veces no, no tienen ganas o no tienen el tiempo o no lo saben hacer. t e n e r un espacio de biblioteca que pueda ayudarlos desde otro lugar, si n la mirada por ahí más, más docente,、eh, está buenísimo porque vienen a hacer los trabajo s y una posibilidad de ayudarlos para poder ser un equipo. O no, no perder el año, que、sí. pase un montón, y a veces pierden el año por dos o tres materias. Entonces, en e s e momento estamos apuntando fuerte a acompañarnos en, en la recuperación de las materias y trabajando con, con las escuelas secundarias. Un clásico del festejo de la biblioteca es Lázaro Jóvenes、eh, compartiendo música, la música que hacen en el taller.、Eh, ¿Van a estar ellos también este año con la muestra de los talleres? Van a estar ellos también. Nosotros este año estuvimos. Eh, un parate de, de lo que fue el cacer de guitarra, pero, pero ellos, los que ya transitaron en los caceres anteriormente, van a hacer una muestra、eh, de lo que fue su desarrollo, lo que aprendieron. Así que vamos a tener ahí a, a Aldo y a Alejandro haciendo algún numerito más que interesante. Bien, entonces la cita es el viernes próximo 26, a partir de las 5 de la tarde. La tarde, la idea es que traigan s u mate y algo para compartir. Nosotros vamos a, a a brindar también algo para comer, algo tranqui, pero cada uno con, con su mate y, y lo que quiera compartir. Obviamente, y muchas ganas de celebrar y de encontrarlo. Sin duda. Melé, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Abrazo.